Así es, y ya tenemos en línea el jugador que hizo historia ayer a la noche en Concordia siendo el jugador número 3 en conseguir triple doble eh, en la Liga Nacional así que vamos a hablar con Leandro Bildosa Dani, ¿cómo te va? ¿tú qué decís? Buen día Leandro, ¿cómo estás? Hola. Buen día, felicitaciones Hola, buen día, eh, muchas gracias, todo bien por acá Bueno, ¿costó dormir? Eh, la verdad que sí, bastante. Hoy me tienen que levantar temprano y, y me pasó a dormir la noche. Bueno, ¿qué, qué gran arranque, primero del equipo de estudiantes, pero también lo veníamos mencionando a lo largo de estos programas de Uno Contra Uno Radio. Eh, tu gran nivel, ¿no? Que ya muchos te marcan como con una chance para las próximas ventanas. ¿Vos cómo lo tomás? No, no, eso... La verdad que... ¿Ni soñado? Eh, ni. Eh, sí, obviamente, es un sueño, pero... Creo que está muy, es algo muy lejano. Yo solamente estoy trabajando y pensando en estudiantes y tratando de hacer crecer día a día como un jugador y, y en mi personal, acá en mi club, nada más. Bueno, pero eh, leíamos una nota tuya en la cual decías que Leiva te mencionaba como el próximo campazo, ¿no? Sí, sí, le decía a un compañero que estaba loco para comparar, mencionándome único y... <risa> y la verdad que bueno para mí es un, es un ídolo y trato de mirarlo siempre eh, bueno. y aprender de él Leandro, en algún momento cuando te quedaste con con la base del equipo digo en algún momento cuando te quedaste con la base del equipo porque ya no estaba Sebastián Oresta eh, dudaste tuviste tuviste a, algunas dudas al respecto de si podía llevar vos como base titular adelante el equipo o no ah, creo que del el año pasado, en el torneo anterior, eh, al final de la temporada terminé jugando varios partidos de titular, eh, algunos por lesión de cero y otros por lesión técnico, así que, bueno, ya me... Eh, la había tenido la experiencia esa, que me mucho el final de la temporada, en los playoffs, sobre todo. Así que, bueno, Bueno, obviamente tengo que aprender mucho todavía, pero eh, creo que el Robles ya lo... lo venía eh, aceitando, y bueno, ahora con la confianza de Chichi creo que eh, se me hace un poco más fácil. Y, y con el cambio del equipo, está bien lo que decís, porque eh, pero yo, yo apuntaba justamente a eso, el tema es que vos entraba al titular por algún inconveniente, o porque a veces el técnico así lo decida, pero al lado tuyo había un base que ya había jugado un par de temporadas importantes en, en estudiantes, pero está es, es muy válida la, la respuesta y con respecto a los compañeros de este año eh, te sorprendió alguno porque un equipo es prácticamente nuevo eh, conocías a, a varios de los muchachos qué te pareció Leiva que es un tipo que siempre eh, une grupo que es un tipo con experiencia cómo cayeron los extranjeros que tienen un protagonismo realmente muy importante sí eh, bueno el, el Martín creo que ya todos lo conocen, tiene muchísima experiencia, creo que me está ayudando mucho de lo mental y de lo deportivo también, me, todo el tiempo me está aconsejando, hablando y me está haciendo crecer fuera de la cancha, que eso es muy importante, eh, me está cambiando otros hábitos que yo no lo tenía y que por ahí me están haciendo mejor jugar a mí, obviamente muy agradecido a él, eh, los extranjeros eh, la verdad que tienen mucho talento eh, obviamente por ahí al ser un equipo nuevo nos falta mucho a todos, conocernos y tratar de aceptar lo mejor posible el equipo y que cada uno sepa cuál es su rol dentro de, de, del mismo digamos, así que bueno, tenemos que tratar de aprovechar el talento de cada uno de mis compañeros al máximo y saber para qué está cada uno Estamos hablando con Leandro Bildoza eh, en esto que es uno contra uno radios, gran victoria de estudiantes 89 a 79. Eh, hoy este, el, el básquet está hablando de este triple, doce, eh, triple doble con 13 puntos, 10 rebotes, 13 asistencias eh, con esta, esta campaña que está haciendo estudiantes con cuatro ganados sobre cuatro jugados. Eh, esto te hace acordar al arranque, falta un montón. Eh, recién empieza hay muchos equipos que se están acomodando pero digo, ¿esto te hace acordar un poquito a, a lo que pasó la temporada pasada o no? Eh, creo que es como vos decís, eh, nosotros estamos utilizando esto para tratar de hacer crecer como equipo obviamente que ganando todo se hace más fácil Y bueno, con respecto a la temporada pasada, creo que eh, ahora se nos están dando un poco más de triunfos, bueno, sobre todo los visitantes, eh, pero son equipos distintos, creo que tenemos un poco más de nombre ahora, pero bueno, eh, creo que lo del año pasado ya está, bueno, hoy hay que pensar en el equipo de ahora, creo que tenemos un gran plantel y... y Y hay que demostrarlo y tratar de jugar lo mejor, lo mejor posible día a día. Con el color del partido creo que lo vamos a demostrar y vamos a andar muy bien. Ahora, eh, Leandro, había un poco de hermetismo con respecto a cómo se había conformado estudiantes para esta temporada. Está bien, después de dos campañas extraordinarias, tanto a nivel nacional como internacional, y, y que había quedado muy desmembrado el equipo, ¿te sorprende igual este gran arranque de Invicto? Y mira el año pasado también se mucho de que no, no teníamos nada y terminando, terminamos jugando en las finales sudamericanas y final de la Liga de América y haciendo un gran papel en la Liga. Eh, yo creo que no me sorprende para nada el arranque porque durante la pretemporada y, y, y todos los entrenamientos nos preparamos para ganar y para para esto... Lo que sí también tenemos que estar con el piso de la tierra que recién comienza y que falta mucho por delante, que nos falta mucho como grupo y, y en el colectivo sobre todo. Pero bueno, eh, creo que demostramos que tenemos con qué, que nos sirve para eh, para dar confianza y para seguir mejorando. Obviamente siempre es, es mucho más fácil, como te dije, corregir la victoria. La última de mi parte, y agradeciéndote el contacto. ¿Cómo te sentiste ayer? Eh, pensabas que ibas a bater récords, lo tenías en la cabeza, esto de que te faltaba tal vez una asistencia, un rebote, unos libres. Eh, ¿Cómo fue la sensación? Digo, porque también jugaste los 40 minutos, no te querían sacar, pediste no salir, ¿cómo fue? No, no, la verdad que no tenía en cuenta, no soy mucho de la estadística, no, la verdad que no, ni ni veo eh, por ahí, me, por eso. Ahí... Kichi me decía que tienen que fijarme más en el tema de la estadística para mejorar obviamente eh, pero no, el tema del triple doble me lo entré en, eh, después en el vestuario ya casi cuando estaba haciendo hielo un juvenil dijo ahí y bueno, entonces se acercaron a felicitarme pero si no fuese por él la verdad es que no no me había dado cuenta ¿Y no te dieron la pelota del juego? No, no, qué mal, bueno, la pelota del juego <risa> Es como es como cuando Messi hace el hat-trick, dice que se lleva la pelota, no pero... lo solamente lo tres ameritaba. jugadores lograron eso. Exactamente, exactamente. Ah, <risa> claro, sí, la verdad es que no lo pensé. Cabo sí, que hoy va a ser Tienes tiempo para reclamar, tienes tiempo para reclamar. Leandro, lo mejor para vos este para para estudiantes, un gran arranque, siempre este, bueno, estudiante en los últimos años ha demostrado un poco que se pueden hacer las cosas bien eh, de otra manera, más humilde o con los recursos que hay pero se pueden hacer bien, ha, ha tenido equipos eh, que han sabido darle alegrías a, a, la, a la gente de, de estudiantes y ahora en la mano de Chiche Campe que le está encontrando la mano al equipo eh, tiene una impronta de juego realmente muy importante, así que lo mejor para lo que viene, ojalá que siga rompiéndola y que, que vengan más triple dobles y pedir la pelota es tuya, es un hat-trick <risa> bueno bueno muchas gracias y, y esperamos seguir así para darle alegría a la gente de eh, estudiantes la verdad se lo merece así que bueno nada más gracias todo ahí y gracias por el apoyo ahí está Alejandro Bildoza el base de estudiante eh, sí la verdad que están jugando bárbaro no este independientemente de